La radio de Clara Día a Día Hola a todos, comienza nuestro programa Día a Día Hoy que hemos hablado de que el pasado día 27 de septiembre los alumnos de Cuarto han visitado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarram y aquí os digo con mis compañeros que hablarán un poco más sobre este tema El Parque Natural de la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara, conocido comúnmente como Parque Natural de Peñalara, es un espacio natural protegido de 768 hectáreas situado en la zona central de la Sierra de Guadarrama, perteneciente al sistema central. También se localiza en la ver vertiente sur sureste de pico de Peñalara. A 2.428 en el término municipal de Rascafría y en el noroeste de la Comunidad de Madrid, España, este espacio natural alberga el pico de Peñalara. Yo os voy a hablar de algunas normas dentro del Parque Nacional. Respeta el silencio de la naturaleza, todos tienen derecho a disfrutar del parque. No utilices instrumentos que produzcan ruidos extraños o estridentes como megáfonos, silbatos, reproductores de música, ni realices acciones que alteren a los animales. Hoy voy a hablar de por qué es un parque protegido, aquellas áreas del medio natural que por sus va valores estéticos y culturales necesitan protección especial, los espacios naturales protegidos con demarcaciones administrativas es establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza. Hasta, hasta la semana, semana que viene